En nombre de Dios se han cometido pues, las mayores atrocidades de la historia, se han llevado a cabo crímenes y se han iniciado guerras. La última, la que estamos sufriendo por la invasión rusa a Ucrania. El doctor en filosofía y alcalde de esta ciudad, durante dos mandatos, a finales de los 80 y principios de los 90, Manuel Rodríguez, acaba de publicar un artículo en una de las revistas de mayor proyección nacional y también internacional, Tiempo de Paz. Que estuvo creada en el 84 por la, la ONG Movimiento por la Paz, un artículo de Manuel Rodríguez que habla sobre la religión en el conflicto de Ucrania, en el que nos da algunas claves de los motivos por los que el pueblo ruso justifica una invasión y una guerra que no podemos justificar nosotros, los de Occidente. Manuel Rodríguez, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? La religión en. En el conflicto de Ucrania, ¿se ha hecho esta guerra, esta invasión, por Dios? Bueno, no, yo creo que las la guerras no se hacen por Dios,、eh, a Dios se le toma como, como pretexto. las guerras, yo creo, en estas concretamente, ¿no? b r e t o d e el siglo XXI, pues、eh, es, hemos estado oyendo que, en fin, ¿no? se ha dicho muchas veces que no había razón ninguna para esta guerra, porque la verdad a todo el mundo nos sorprendió. nadie ve qué razones había para la invasión de ucrania etcétera no y cuando no hay razones ¿eh? es decir cuando no no hay ninguna razón vaga redundancia razonable para explicar las cosas pues a veces se recurre a dios que como no te puede contestar y decirte bueno oye pues、eh, es por esto o por lo otro pues entonces se recurre a la religión o sea, se manipula a la religión esa es mi, mi opinión n o y entonces claro el, la, cuando Cuando se habla de que la guerra de Ucrania no se han dado razones, efectivamente sí se han dado, pero claro, se han dado de tipo religioso. El portavoz del, del Kremlin, prácticamente más que Putin, ha sido el patriarca de Moscú, el, el patriarca Kirill I, y que es la iglesia del patriarca de la iglesia ortodoxa de, de, de, de Moscú y de t o d a r u s i a y entonces este señor pues, es el que e s t á hablando de por qué había, se hace la invasión. La invasión se hace en nombre de la Santa Rusia, de la Madre Rusia, y la identificación entre la nación y la iglesia, o la religión, en este caso la religión ortodoxa, ¿no? O la creencia, toda la religión es cristiana, claro, pero la, la, la confesión es la, la ortodoxa. Y ahí pues se unen dos cosas. Una, esa identificación que se hace entre la nación y la creencia religiosa, Y al mismo tiempo, el hecho de que、eh, el gobierno de Putin está totalmente, o sea, para que nos demos cuenta, bueno, de la manipulación que hay, Putin es una persona que proviene de la KGB, y la KGB perseguida a la iglesia y tal, ¿no? Y, pero bueno, ahora interesa, pues estará bien con la iglesia ortodoxa y, y bueno, y se, y se aprovecha todo eso, ¿no?、Eh, entonces, en ese sentido, lo que hay es como una identificación y todo lo que sea、eh, defender, rusia en lo que llaman la madre de la rusia pues hay, se hace con argumentos desde en ese sentido de que es defender a la iglesia defender el cristianismo de f e n d e r、uh -huh. los valores tradicionales Pero, que coincide con la política que está llevando el kremlin、uh -huh. en contra de occidente de lo que sigue lo que dice que es el、claro. mundo satánico de occidente que está con las políticas de género de las libertades de la mujer de, de, de, de la permisión de la De la, de la humo, homosexualidad y tal, y todas esas cosas son, son contrarias a las que el Kremlin está platicando. Ya,、y、Pero, entonces, pero, sí, interés pero, pero, pero ¿Qué, ¿Qué, ¿qué interés tiene la iglesia ortodoxa en Ucrania? Porque otra cosa es que la iglesia no, ortodoxa. No, no,、eh, ¿No? Pues、no, no claro, mucho interés, por una razón muy sencilla. El patriarcado de, de, de Moscú era el mismo patriarcado de Ucrania. ¿eh? O sea, el patriarca es como si el Papa, ¿no? Fue s、eh, el Papa, pues de todo, de, en fin, el Papa es el Papa universal, ¿no? Pero en este caso, imagínate que el patriarca de Moscú es el que tiene, que dirige la iglesia de Ucrania, a ¿eh? Porque Ucrania pertenecía a Rusia, bueno, primero a la URSS, últimamente a la URSS, pero hay que darse cuenta que Ucrania fue, eh, Kiev eh, fue hace siglos la capital de Rusia, a ¿eh? La capital de Rusia. Y entonces, La iglesia, la, el patriarca, lo que quedaba después de la independencia de relación, digamos, jurídica, jurídica o, en、sí, fin, desde el punto de vista religioso, entre, la, entre Rusia y Ucrania, era que el patriarca era el mismo, el patriarca de Moscú era el patriarca de Ucrania. ¿Qué ha ocurrido? Que con la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa tiene por tradición que en cada país, o sea, en cada nación independiente, hay un patriarcado independiente. Entonces los ucranianos, o una parte de los ucranianos, ¿eh? porque ahí ven i el conflicto, una parte de los ucranianos pidieron tener un patriarcado independiente ya después de que ya llevaban pues, prácticamente casi 30 años de independencia del país. Pero entonces, hasta el año 2017 o 2018 no había ningún problema, o sea, el patriarcado era el mismo y no había ningún, ningún problema en ese sentido. Entonces piden que haya un patriarcado independiente y se lo piden a quien puedo conferirlo, que es el patriarca de Constantinopla, que se llama el patriarca ecuménico. e n e s el patriarca ecuménico concede que Ucrania tenga una iglesia, un patriarcado independiente de la iglesia de Rusia, y entonces, claro, se ve que realmente se ha roto esa l i g a z ó n entre las naciones de la iglesia de Rusia, porque la iglesia de Ucrania tiene su propia iglesia. ¿Qué ocurre? que Hay fieles que no están de acuerdo con la, esa división, y entonces se, quedan dos, se, que, se crea un patriarcado de Ucrania, pero al mismo tiempo permanece el representante del patriarca de Moscú. Entonces ahora mismo tenemos que hay dos iglesias ortodoxas en, en, en Ucrania: la que es fiel al patriarca de Moscú y la que es fiel al patriarca que hay en, en, en fin, el nuevo, ¿no? el, de, el, de, el, el, el, el independiente de Ucrania. Y a su vez, pues se ha dividido el tema porque muchos incluso de los que en principio estaban con el patriarca de Moscú, pues al ver que él ha tomado una posición muy clara a favor de Putin, pero además es lo que está diciendo todo lo que hay que decir a favor de Putin, que es un hombre providencial, que decir, bueno, barbaridades, ¿no? Y entonces, pues ¿qué ocurre? Que muchos, por lo menos que yo sepa, Cuatro de los obispos dependientes del patriarca de Moscú, por lo menos cuatro, yo creo que son más ya, porque se han ido apuntando más,、eh, queriendo ser fieles a él, han dicho que están en contra de él, ¿no? Y se están separando. ¿eh? Y entonces incluso han pedido que haya un sínodo general, que es como un concilio, para un sínodo. Bueno, la Iglesia Católica también tendrá los sínodos, las reuniones de obispos, para que destituyan al patriarca de, de Moscú. O sea que la propia Iglesia de Rusia. vamos de ucrania pero fiel a rusia también se ha dividido respecto al propio patriarca y e n t o n c es claro todo eso、eh, todo eso es el, el conflicto、eh, y, bueno es una、claro. parte del conflicto、ya. y estas son, son las razones que se dan porque estas razones、eh, porque si oyera putin lo que dice putin es que mira、eh, la, la víspera el día 24 de febrero es decir la invasión fue el 24 y el 23 de febrero le dijo él en una locución se va a enterar ucrania Y se va a enterar Zelensky porque Zelensky está atacando a los creyentes auténticos de la Iglesia,、todo. o sea, los voy, voy a defender. Entonces, las razones que están dando son esas, ¿no? Que, so que sabemos que son razones de manipulación, pues claro, yo creo que, que lo que hay son otros intereses y bueno, y, en fin. Y con el nombre de Dios, pues Pues lo sí, están haciendo. ¿Y, y esto se hacen, y... los, se、mm. hacen los negocios. Vale,、eh. y la iglesia católica al frente del Papa Francisco、eh, no puede arreglarlo. Bueno, puedo arreglarlo, está intentando. O sea, De hecho, el Papa está haciendo una serie de, de manifestaciones y de gestos que han sido importantes. El primero fue plantear el tema una reunión con el Patriarca de Moscú. ellos ya se reunieron en, en la habana en el año 2017 y, y entonces y además hay un comunicado muy interesante que yo en el artículo hago referencia a él que lo firma el patriarca k i r i c e l patriarca y el, y el papa que ya entonces en e s e documento se habla de los problemas que puede que hay y que puede haber en ucrania ¿eh? porque en ucrania ahora es ha fallado el tema pero están en una confrontación desde el año por lo menos Eh, muy fuerte desde el año 2014.、Eh, lo que pasa es que aquí la prensa y tal、eh, es ahora cuando se pone este de manifiesto, después de la invasión. Y, pero ya en ese comunicado hablan los dos de que realmente、eh, la Iglesia no puede involucrarse, no solamente que no tiene que involucrarse, sino que tiene que involucrarse por la paz. Y además hablan clarísimamente en ese documento de que todo usar el nombre de Dios、eh, para la violencia entre las personas. Esa es una auténtica blasfemia, ¿no? O sea, es un, un documento muy interesante, ¿no? Y el, y el Papa Francisco ha tenido una serie de, Bueno, el, el, el mismo día de la invasión, el día 24 de febrero,、eh, hizo un gesto inusual diplomático y fue que él personalmente se fue a la embajada de Rusia a pedir que cesase la guerra. e ¿eh? s o normalmente diplomáticamente no se ha hecho nunca.、Manuel. Y ayer, en el taller,、mmm, vi. q u En e unas noticias que Putin había dicho que él estaba dispuesto a tener una reunión con Biden y el Papa. Pero bueno, eso no sé. O sea, yo no he visto ya después que se a las noticias de s d e hace dos o tres días. ¿no? Manolo, conclusión,、eh, porque no tenemos más tiempo. ¿Se necesita un milagro para parar esta guerra? Bueno, el milagro hay que hacerlo todos los días. ¿sí? O sea, yo creo que aquí vale aquello de adiós rogando y con el mazo dando. O sea, las negociaciones. Pues lo que hay que hacer es cada día trabajar, y yo, digo mucho, yo lo que veo, vamos, mi, esa es mi opinión, es que yo no sé si hay, no solamente por parte de, de unos o de otros, sino por parte de muchos, yo creo que hay un, un interés en, en alargar la guerra, pero nadie、no、está intentando acabar la guerra, pues la del Papa y tal, n o pero vamos, yo no veo que haya mucho, mucho interés en acabarla. n o Macron también está haciendo gestos y tal, n o pero. Una postura de decir, bueno, vamos a ver esto cómo se acaba. n ¿no? o O sea, Parece que hay mucha gente muy feliz con que la guerra, ¿no? porque además pues, la guerra también significa pues, mucho negocio en ¿no? las armas y en mucha, mucha historia. n o Que acabe、Pero、cuanto acabe. antes. Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por esta nueva visión que acabas de publicar en esa revista de Tiempo de Paz. Gracias. Es que yo creo que es una visión que es clave, que es clave en esta situación, porque es lo que se está hablando y. Y prácticamente es muy poco lo que se, lo que se ha dicho de eso. En esa revista que tiene 200 páginas y todo el mundo aporta cosas muy interesantes, el, el, este, el único artículo que habla de esa, de esa perspectiva es ese artículo, claro.